Lo que se necesita al principio es un poco de paciencia, y este poco resulta una inversión maravillosamente fructífera y duradera.